El Pájaro Brujo Hace mucho tiempo, cuando los tiempos eran más tranquilos, vivía Manuel una mujer casada que no tenía hijos. Llevaba todos los días la comida a Juan, su esposo, que trabajaba cruzando la yumba. Juan dijo a Manuela No te olvides de venir siempre a tiempo. Sí, sí. La yumba era una gran quebrada muy verde y frondosa. En su centro tenía mucha agua fría cristalina y profunda, que salía como un ojito desde el fondo de la tierra. Aquí se recogía el agüita para la comida, se lavaba la ropa y también se bañaba. Para pasar al otro lado de la quebrada había una piedra mediana de color azul y otra grande celeste para la bajada a la lluvia. Para poder ir al agua había una bajadota y una subidita. Al otro lado había flor había flores, hongos, plantas y todo tipo de hables y arbús, como la chilca, el sauco, el taxo, las orquídeas, la mora, el piquiyuyu el, el, el chulco y otras que ya no me acuerdo. Todos los días Manuela cruzaba por la quebrada, a lo que estaba bajando un pajarito parecía... Un quinde verde tan verdes que se confundía con las hojas le silbó, como si le estuviera diciendo ¡Qué hermosa eres! Juan, que era un hombre muy celoso, le preguntó Manuela, ¿con quién estabas? Yo no sé quién es Cuando llegue a la choza vas a ver lo que te pasa Al llegar la tarde, Juan llegó a, a casa muy enojado Le pegó con el cabresto a Manuela porque creía que otro hombre le estaba molestando. Al siguiente día pasó lo mismo y al siguiente y al siguiente. Manuela, muy dolida por la imarudrez de Juan, lloraba solitaria mientras lavaba la ropa en la yumba. El pajarito contemplaba la tristeza de Manuela y le dijo, «Mujer, no subas por ese ingrato que no te quiere». Ven conmigo que todo lo que es mío es tuyo. No puedo porque es mi obligación estar con él hasta la muerte. No nos olvidemos que antes no podías escoger tu pareja, como ahora. Con el paso del tiempo, ella murió de tristeza. Juan, por su mal comportamiento, fue desterrado a vivir solo en don. Al ver esto, los dioses se molestaron tanto con el pajarito que dieron feo. Las plumas de la cabeza y las alas le hicieron rojas y alborotadas, y el resto de las plumas hicieron negras. Al amanecer, Alma de Manuela no reconocía al pajarito, y desde ese día se llamó Pájaro Brujo, y nunca más pudo volver a silbar como lo hacía antes. El Pájaro Brujo quería silbar a Manuela para que supiera quién era, pero por más intentos que... Así ya no, no le salía el cielo. El pájaro brujo se sentía muy triste porque Manuela no le reconocía y pidió hablar con los dioses. Per Perdóneme, yo quiero cuidar por siempre y para siempre a Manuela. Los dioses al ver al pajarito sufrir le permitieron acercar a ella. Un buen día, el almita de Manuela estaba recorriendo la yumba. El pajarito le dijo, Todo lo que es mío es tuyo. Y Manuela con mucha ternura recogió al pajarito en su regazo. Desde ese día vivieron juntos cuidando la yumba, que hasta ahora si tienes un poquito de suerte, la puedes ver bañándose en, una pie en la piedra grande junto a su eterno enamorado, el pájaro brujo. En la quebrada grande de Velasco.